Bajo el gris de la recoba me recuerdo no soy nada. Soy como mi carbonera que ha quedado recarada vive atada la ribera. Yo también atado a mi pasado soy un barco que está anclado y siento mis carnes sus amarras como garpios, como garras. Lloro aquellos días que jamás han de volver sueño aquellos huesos que jamás he detener soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera no parece más aquellos huesos que tarddí al parece de ti que no me amaba fueron tormentas de dolorrar y no soy nada yo solo sé que caí, que pene y que rodé al abismo de un fuera caso yo solo sé que tu amor es la burla del dolor me que paso a paso ahora que sé que no vendrá vamos sin infé por la recoba busco valor para partir, para alejarme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 a pesar de la distancia. Conducción Arienso de Ocalvet. ¿Y quién les habla? Mario Sorras. Los jueves de 14 a 15 por radio. Graja. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en la gráfica.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 de Espacio Publicitario Le hemos enviado a Horacio Robey los saludos de León Piazeg gracias por comunicarse gracias Nora Méndez Sergio Daniel Caravaggio Héctor Jaspriza Carlos Jaimov y siguen llegando tengannos paciencia porque ingresan por distintas vías pero alzamos a Pugliese un instante y le damos la bienvenida a nuestro invitado para ir a fondo ¿eh? preste la atención a esto Julio Fernández Baráibar, bienvenido nuevamente a La Señal. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos? Muy bien, sí. Eh, por lo que veo en tus eh, comentarios, en tus análisis, eh, moderada pero firmemente optimista con respecto al discurso de los acontecimientos nacionales, ¿no? Sí, totalmente. Este, yo no veo... No veo motivos para no tener sino un prudente optimismo, este más allá de las dificultades extras que ha significado enfrentarse a una situación absolutamente inesperada como fue la pandemia. Okay. Pero lo, lo que yo veo... Vivo... es sí. ¿Qué Perdón. conclusiones sacás para después adentrarnos en lo que viene? ¿Qué conclusiones sacás de la algarada policial de la semana pasada y de la resolución provincial y por el gobierno nacional bueno eh, en primer lugar se trató de una se trató claramente desde un principio de una de una reivindicación salarial en un sector mm. que en un sector que carece de mecanismos de, de negociación laboral digamos no tiene representación sindical, no tiene no tiene mecanismos que permitan este una una ¿cómo diría? ágil, una tranquila este, discusión salarial, de condiciones de trabajo, etcétera. Y es evidente que la pandemia, además de la situación que ya venían atravesando bajo el gobierno de de la exgobernadora Vidal, la pandemia este digamos, agravó la situación económica de la policía, haciéndole perder una serie de, de, de ingresos que normalmente tiene la policía cuando la vida transcurre en su normalidad, partidos de fútbol, recitales, etcétera Eso por un lado que este, en una organización que porta armas, una una una un reclamo salarial, un reclamo de esta naturaleza genera una situación de cierta tensión. Que fue aprovechada esta tensión indudablemente por un grupo de gente vinculada al vinculada al gobierno anterior que pretendió convertir esto en una especie de, como vos decís, algarada policial que no lo fue. Eh, uh -huh. la inmensa mayoría de la policía de la provincia de Buenos Aires no participó de esta llamada algarada. Ahora, y el eh, gobierno... Estoy, me eh, parece... Creo que hay que considerar seriamente el derecho a la sindicalización, tomando todos los recaudos del caso, pero además las experiencias previas de personal relacionado con las fuerzas eh, a nivel gremial no han sido malas. El movimiento obrero tiene una capacidad de absorción bastante intensa no sé qué pensás vos porque no lo hemos charlado no tampoco. no lo hemos charlado pero coincido coincido plenamente con, con tus con tus reflexiones al respecto eh, yo creo que hay por supuesto con las características propias de una organización de este tipo que no debería haber derecho no tiene derecho a huelga tiene que, que garantizar el funcionamiento normal de su de su, de su tarea etcétera pero que exista un movimiento gremial representativo de los intereses estrictamente laborales del sector, yo no le encuentro ninguna razón. Es más, he vivido siete años en Suecia, en un país que tiene una policía sindicalizada. Uh -huh. Vos me dirás, bueno, pero Suecia no tiene las tensiones. Allá mataron en la calle a un primer ministro, ¿eh? O sea... Sí, se sí, o los palmos. Sí, sí. <ríe> Digo, pero mataron un primer ministro en la calle a la salida del cine, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Quiero decir, este... Por supuesto que hay enormes diferencias, pero también hay cosas que pasan allá. Y la policía sindicalizada fue simplemente esto, la posibilidad de canalizar todas estas cuestiones vinculadas al trabajo, este a través de un organismo de un organismo apto para eso. Si uno ve las series norteamericanas, inmediatamente un policía tiene problemas este que, que se le escapa un tiro, cualquier cosa le dicen consultar con tu sindicato en las series norteamericanas estoy diciendo. Eh no tal que creo que hay una hay una especie de, de idea de idea antisindical en principio, si por, si por mucha sí. gente fuera no debería haber sindicatos para nadie. Este, sí. pero Hay eh, una idea, creo que es antigua, arcaica, de que la policía no se sindicalice. Una sindicalización eh, no? y una y una clarificación de las representatividades. Bueno, ¿con quién hay que hablar? No, habla con el delegado, lo votaron ahí. Ah, bueno, vamos a hablar con él. Sí. Facilita claro. la negociación. Y no aparece ningún pescado en el medio diciendo que representa. Eh, claro, eh, justo, pero es así. Está claro. Y, y el caso Berni, ¿cómo lo, lo percibís? Ahí me pierdo un poco, creo que hay una... A mí a mí no me cae mal Bernie personalmente, es una opinión personal, válida como la de cualquier otro, no me cae mal, a mí me parece que, que el hecho de que nosotros tengamos una figura como la de Bernie de este lado, un hombre que tiene una experiencia militar, que que... que que ha estado cerca de los sectores carapintados, etcétera. A mí me a mí me gusta. En principio, uh -huh. la figura de Berni no me cae mal. Este, pero es evidente que hay una enorme tensión entre entre Berni y bueno, y un amigo tuyo, que es este Berbiski. Uh -huh. Y que esa tensión este ha generado ruidos y creo que en algún momento a Berni se le ha ido un poco la lengua y ha sido aprovechada esa especie de, de digamos de patinada de Berni con respecto al tema de las organizaciones de derechos humanos ha sido utilizada para este, generar conflicto en nuestro sector. Creo creo que ha sido más que nada un error de Bern eh, golpear sobre ostensibles aliados de Greenpeace. Es un tema político, a mi entender. Es un error político. Eh, se puede licuar, se puede dialogar, pero eh, hay que marcarlo como tal, ¿no? Se ha cortado la comunicación y queremos reconectarnos. Cantamos la cortina, pero estamos en el nudo de la conversación.